Disco. bueno en fin pues muchas gracias s ¿eh, jorge venga dios pasando bien traed algo traed un imán para la pista para la nevera、vale. y ahora esperando que os cuento cuál va a ser la pregunta de la noche ahora os la digo Y quedan muchas expresiones, y desde luego quedan muchos momentos que te gustaría volver a escuchar y a vivir por primera vez. Hoy la pregunta de la noche es: ¿te borran la memoria? Es un tren de internet. ¿Te borran la memoria? ¿Qué te gustaría volver a vivir por primera vez? La s respuesta s como siempre al Instagram de los40classic.oficial o en mi Twitter, en g u i l l é n Caballé, me encontrarás perfectamente. Aprovecha, recuerda por primera vez algo que te han borrado la memoria para volver a vivirlo. Números 1. Con Guillem c a b a l l é En los 40 Classic. ウカウカウカウカウカウカウカウカウカウカウカウカウカウカウカウカウカウカウカウカウカウカウカウカウカウカウカウカウカウカウカウカウカウカウカウカウカウカウカウカウカウカウカウカウカウカウカウカウカウカウカウカウカウカウカウカウカウカウ A ver, hoy se estrena la, la feria de Sevilla. Imagínate que la vivieras por primera vez de nuevo. Eso molaría mucho. A ver, la pregunta la he extendido a través de las redes, a través del Instagram de los 40 Classic. Por ejemplo, Carmen Ramos dice, me gustaría volver a entrar en la plaza de San Marcos como si fuera la primera vez en Venecia de madrugada. Luego está, siempre voy de negro, que me contesta por Twitter y dice, pues algo te iba a decir que se me ha pasado, pero no me acuerdo ahora mismo. Será porque eso de que me han borrado la memoria, aunque es lo único que recuerdo, Guillem, no sé qué decirte. ¿Te conozco? Podéis seguir contestando a través del Instagram de los 40 c l á s i c o o a través de mi Twitter, el de Guillén Caballé. Te han borrado la memoria. ¿Qué te gustaría volver a vivir por primera vez? Solo con música y gente. Sube de tono el ambiente. 何 Partes, quizás volver a sentir c ó m o te sentiste en tu primer amor, podría ser. Te borran la memoria. ¿Qué momento te gustaría volver a vivir? Voy a por dos bastante similares: David Hernández dice el último ensayo general de las Olimpiadas de Barcelona 92 y también la clausura. Claro, era mi ex para siempre. Y luego está Marva, dice la expo 92 de Sevilla, pero soltero, sin novia, al menos sin aquella novia. Vale. 40 c l a s s c l a r o que también la primera vez que entraste en una feria de abril también podría ser bonito que por cierto empieza hoy creo o ¿no? n Muchísimo talento r o b b i e Williams hizo, a ver, igual estos son un popular opinion, pero hizo bien en separarse de t e i d a d Ahora que volvieron también me parecería bien. Hablando de la fiesta que se está pegando este hombre en este videoclip, que por cierto bailando en patines y acabando en pelotas, picada nunca mejor dicho, voy a leeros un par de respuestas a, de te han borrado la mente. ¿Qué cosas te gustaría volver a vivir? Por ejemplo, Geo Kiko dice el año 99. Primeras fiestas universitarias con casi todo lagunas mentales. Pero seguro que me lo pasé en grande. Y luego está Javiera Secas que dice el primer día que salí de fiesta con los amigos. Bueno, hay cosas que nunca se olvidan. Pero si da un flachazo, a veces te olvidas y puedes volver a vivirlas. De eso se trata el tren de hoy. Los 40 Classic, Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic.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 Cuando tus piernas pierden el ritmo, Trombocid mejora la circulación y alivia eficazmente tus piernas cansadas con varices. Trombocid de Laboratorios Lácer libera tus piernas. Con Pentosano Polisulfato Sódico para piernas con varices en adultos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. En 1966 nació algo más que una lista de éxitos.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 Los 40ク 94.8。Well, I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed.But I set my sights on Monday, and I got myself undressed.I am ready for the altar, but I do agree t h e s t When a woman sure can be a friend of mine Well, I keep on thinking about you, Sister Gold e n h a i r surprise And I just can't live without you Can't you see it in my eyes? I've been one more correspondent I've been too, too hard to But it doesn't mean you ain't been on my mind. Will you meet me in the middle? Will you meet me in the end? Will you love me just a little? Just e n o u g h to show you care? w e l l I try to fake it? I don't mind saying I just can't make it. Well I tried to fake it, I don't mind saying I just can't make it See? a cara el párrafo y lo decía muchas veces el hombre no lo está pasando bien tiene un g l i o balastoma uno de los cánceres de, de cerebro más agresivos y ha decidido compartir cómo son sus vivencias oles sus narices y adelante con e l l o michael a ver hoy volvemos al tren de la noche os borran la memoria qué momento de vuestra vida os gustaría volver a vivir dice javi en honor dice un concierto de anato roja r e l i dice un concierto de alejandro sanz y parir Ya sé que suena raro, dice, pero es brutal. Vale, Elif, igual tienes algo de razón. Luego está mi primo, se llama r a m i r que dice, me gustaría volver a revivir por primera vez el chiste de mis tetas. Venga ya, tío, vea. O sea, pareces mi primo de verdad. Bueno, lo es, pero da igual. Nelly Furtado está preciosa. Bueno, volvamos al tema.、Um, si te borras la memoria, ¿qué cosa te gustaría volver a sentir y vivir? Casi cuatro, las ocho y casi cuatro minutos en Canarias. o y Guillem Caballé, estoy en el estudio Joaquín Luque, en mitad de la Gran Vía de Madrid, en los 40 c l á s i c haciendo la pregunta de la noche que es: te borra la memoria. ¿Qué cosas de tu vida te gustaría volver a vivir? Hay muchas, y hay muchas respuestas ya a través del Instagram de los 4 0 Classic punto oficial o a través de mi Twitter, que es Guillem Caballé. Por ejemplo, Pizarra Riojana, que es un habitual, dice: el verano del 83 en Brighton. pasaría lo del 83 en brighton para que le añadieras un corazoncito ahí y luego está javi que dice un concierto de anato roja r a ver para conciertos todos los que hayáis vivido que os gustaría n revivir si total la imaginación es el límite Caballé. En los 40 c l á s i c v u e s t respuestas a s r al tema de la noche te borran la memoria que te gustaría volver a vivir que he preguntado a través de twitter también de mi twitter hay mucha gente que claro enseguida en、game、40 como rafa jiménez dice me gustaría volver a vivir game 40 o hay varios de game 40 y otros de videojuegos como el metal g e a r s o l i d el primero el metal g e a r está muy bien y otros que responden que me gustaría volver a vivir la imagen del vídeo de que te meto con el mechero sole Te damos la mejor mezcla de números, un o m b r e malada, malada, la mejor mezcla. Solo aquí. Los 40 Classic. Classic. Solo tus números uno. Que hizo en su momento Duncan Dude del Rose Garden.、Eh, la pregunta de la noche hoy tiene mucha amiga, porque recuerdas cosas guapas que te han pasado en tu vida, pero si te borraran la memoria, volverlas a vivir de nuevo sería como guay, ¿no? Por ejemplo, Pepito, Pepito Fantaga, que debe ser una chica, dice: La sensación de las pataditas de una persona que está a punto de nacer. Eso tiene que ser maravilloso. Saber trabajaba duro por la pasta. ¿Qué te gustaría volver a vivir si te borraran la memoria? Por ejemplo, vamos al grano. ¿eh? En este caso, Roski dice la felicidad de la infancia. Por ejemplo, 8 en 69 directamente dice toda mi vida. Así ya la v u e l v a a vivir. Los 40 Classic. Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic.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 Siempre hasta ahora, quédate con la idea. Si alguien te pregunta qué radio escuchas, di la verdad. Los 40 Classic, te lo estoy diciendo ahora mismo desde los 40 Classic, si no, no podrías oírlo. A ver, ¿qué te gustaría volver a vivir si te borraran la memoria? Dice, Monchis, hay dos cosas, coger una cinta de mi hermano y descubrir, ante todo, mucha calma de siniestro total y años después un CD y descubrir Transformers de Lurry. ¡Ah! ¡Qué momentacos! Los 40 Classic, la fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic En 1966 nació algo más que una lista de éxitos.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 Los 40 Classic. Sevilla. Sevilla. 94.8. b i l l i e j e a n de michael jackson ayer e s t u v o en el estreno hoy se estrena la peli pero ayer estuvo viendo la peli a ver、eh, se deja ver muy bien y te cuenta todo al principio de la historia de michael jackson los jackson 5 y la familia jackson que te mita、eh, pero a ver hay mucho dulce también te puede decir y para los muy cafeteros igual se queda corta aunque dice que continuarás Continuamos con la pregunta de la noche. ¿Te borran la memoria? ¿Qué momento de tu vida te gustaría volver a vivir? En el Instagram de los 40 Clasi puedes responder. Guillem Caballé. En los 40 clases. 私の人と一緒に行くことはありません。 Esos momentos que os gustaría volver a vivir si os borraran la memoria. Por ejemplo, Amelia dice: el primer beso que nos dimos mi marido y yo. Muy clásico. Luego está Sue Cruz: ...dice... mi, mi foto con Morten Harkett de los Aja. A ver, yo te digo una cosa, Sue: esa foto quiero verla si la tienes todavía. que os cuente una noticia o que os leo en titular mejor dicho dice los monos de gibraltar se automedican entre comillas comiendo arcilla para compensar la comida basura que les dan los turistas son muy listos los monetes de gibraltar pero tú te los imaginas comiendo arcilla yo me los imagino toda la gente dándoles hamburguesas y f i z z a chips y claro llega un momento y dice mira prefiero comer tierra a comerme la mierda que me tira dicen que tienes ピンクの敵はあなたの敵はあなたのた de Volver a escuchar un concierto de t e i n a d por primera vez, o escuchar uno de sus discos, o que te firmaran un autógrafo, o estar con ellos por primera vez, si eres fan de t e i n a d claro. 私もね De que Mónica diga qué es lo que le gustaría volver a vivir si le borraran la memoria. Me gustaría recuperar un viaje que hice a Cuba hace unos años. ¿Ah? recorrí la isla entera en bicicleta, fue una experiencia ¿Eh, maravillosa.、Oh, y、bien. la verdad es que no me importaría nada perderme un poquito del mundo por allí. Está muy bien, es el paraíso de la tierra. Hasta mañana. Los 40 Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. En Morning Box.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 Mónica Ordóñez. En los 40 Classic. When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me. Preciosa carta de amor de parte de Shania Twain, la canadiense contigo. Y en minutos el amor lo vamos a celebrar en los bares porque llegan e Gabinete Caligari. ¿Y qué tal va tu miércoles? No te muevas, que hay más números uno sin pausa para ti después de Guillén c a b a l l e t Ahora con este himno tan optimista que llega de parte de Daniel Pouter al piano, porque todos tenemos días difíciles. Y aquí te echamos un cable desde la radio con Bat Day.